este tema como, como una válvula, como una excusa para, para presionar sobre la realidad de los trabajadores. Al gremio, porque a pesar de las dificultades que el sector está teniendo, eh, siempre he tenido un llamado de aliento y un llamado para enseñarme cómo buscar alternativas y esa generosidad para guiarme no obstaculiza la capacidad de defensa de, de su motor que son sus afiliados, agotando todas las instancias antes de que con nuestros equipos inspectivos tuviéramos que ir a algún lado llamando, persuadiendo con un límite el respeto y la dignidad de los acuerdos. Creo que si bien hoy venimos por este acta a ratificar un acuerdo que a nivel nacional han logrado las máximas autoridades, me parece que estamos dando un ejemplo muy concreto a la sociedad pompeana. Hemos o escuchamos hasta el hartazgo de que en tema sanitario la única herramienta que tenemos es cuidarnos entre todos yo estoy convencido que para el sistema productivo y para el sistema laboral no hay otra forma que hacerlo entre todos y siempre me tocó velar para defender lo que comúnmente se dice el eslabón más desprotegido por el labor y defensa de una relación laboral. Pero hoy, con mucha decisión, creo que tengo que tener la apertura que si no defiendo a mis empresarios pymes, no voy a poder defender a los trabajadores. No hay trabajadores sin emprendedores, sin empresarios, Y hoy creo que está claro que la causa objetiva nos exime de, de hablar. Ya no es un mal manejo de un empresario, un fraude de un empresario para no reconocer derechos, para no pagar salarios, sino que nuestros empresarios están atravesados por una crisis que la verdad muchos de nosotros nos va a dejar marcado cuando uno llega a la noche después de estar todo el día con esta problemática que a su vez tiene varias aristas les puedo asegurar que mi pregunta cuando llego a mi casa mi niño de 9 años lo primero que hace es me rocía de alcohol y me obliga a irme a bañar y mientras me estoy dando esa ducha caen todos los temores todas las sensaciones de, de si estaremos haciendo bien las cosas la responsabilidad es muy grande Ahora les puedo asegurar que hoy me levanté distinto porque venía acá, porque yo creo que no hay mejor forma de solucionar los problemas que dialogando entre nosotros mismos, entre planteándonos de frente a mano. Soy un defensor de hace muchos tiempos, de que la estructura de negociación colectiva en la República Argentina tiene que cambiar y se tiene que federalizar, Soy de los pocos, pero me parece que hay que avanzar en ese sentido. No tiene la misma capacidad un empresario que tiene 2.000 empleados para pensar en el que tiene 60, en el que tiene 5. Yo pongo, por ejemplo, siempre los comercios. No es lo mismo el que tiene un comercio en frente del obelisco, que le pasa un kiosco, que le pasa a un millón de personas todo el día, que consuman 10 pesos al kiosco del barrio Villa-Jarvinal donde quizás tenga que vender una coca y fiado a 30 días son realidades absolutamente distintas cuando yo la escuchaba a mi compañera anunciar todos los sueños que tenía para nuestra gestión de turismo y pienso en donde estamos hoy, estamos peleando por el sector la verdad es que nos va a hacer más fuertes así que dicho estas palabras y sin ser muy formal Vaya toda mi gratitud, vaya mi enorme reconocimiento a todos los que están acá, hasta inclusive mi equipo de trabajo, porque les puedo asegurar que no hay tesis en el mundo que me enseñe de relaciones laborales como me está enseñando el coronavirus, y es gracias a ustedes.